Y nos preguntamos si esas naves de otros mundos secuestran a gente aquí, en la tierra, los secuestros, las abducciones, a debate esta noche.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 Que, que, Dale, que, que, que a, te, te voy, voy a lavar no, la boca con jabón no no digas no, no, no, no. evidencia no. tú sabes lo que es una evidencia, una evidencia es un conjunto de pruebas si no tenemos prueba, no podemos tener evidencia te voy a hablar de casos te voy a hablar de casos vamos, no, a, macho, vamos, vamos a empezar no, a ver que claro. la tiene más larga claro, la qué, qué, qué, no, es, es que bajemos no. a lo concreto Baje, bien, bien, pues yo te voy a responder con casos también bajemos a lo concreto hace yo creo que un par de años estuve siguiendo un caso fascinante de un encuentro cercano con ovnis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 Cuando está cuando es que están, la están operando, están haciendo... Pero yo estoy hablando incluso de gente que no tiene ninguna vinculación con estas... Me gustaría contar Sí, sí, caso. sí, Luego, sí, cuando, no, pero te, cuento, no pero te cuento, caso, te cuento esto. Porque porque me hablamos me pareció, de estadísticas, hablamos no, de, fenómeno, claro, ha, de... que fenómeno, claro. Hablamos de sociología, pero otra cosa es tener delante no, expone, a las expone, personas expone, que te eh, lo están contando. No, bueno, pero no sabes... En lugar de los hechos, pero, pero deja un momento que te pongo un caso, tú hablas de caso, Yo te pongo un caso de personas que han sido operadas, que, tenían la, que estaban bajo los efectos de la anestesia, despiertan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 ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque aquí sé que sabemos el antecedente clínico de esta persona y sabemos que se sometió a una cirugía y podemos explicar la experiencia que tuvo. ¿Sabe? sabe claro. Que la experiencia hay hay, hay expedientes clínicos si ¿No no de cuatro testigos, hay los expedientes no, clínicos. lo preguntaste. De los de la aldea. ¿Lo, lo preguntaste? De, sí, y todos los de la aldea que vieron como aterrizaba no, también tenían expedientes No, pero te quiero clínicos. decir que no, si nos quedamos no, solamente en el relato inmediato y no, no, no caigamos a todo ese contexto, tampoco en, en este en este no, tipo en ese tipo de cuestiones, porque o sea, es una porque está explicado, porque se han conseguido los experimentos que no tiene nada que ver, estás hablando. No lo no sabemos, no, porque, porque es mira, una operación me, después de gustaría, que se sabe que era una Me gustaría operación. contar un caso, me gustaría contar un caso. Bueno, cuando me dejé este cuento Jojo, yo Jojo dos y o tres, está ¿eh? bueno, eh, y, y, y Manuel, eh, luego... Mira, el problema, una el problema cosa, de los casos aquí. es que es, es una trampa. Claro, no, porque yo no, ahora te puedo contar 16 casos o 18 o 20 de abducciones... Pero entonces, ¿de qué hablamos? ¿En qué nos basamos? En qué nos basamos pues si no los, casos. mira por ejemplo claro. Yo te o sea, no, en la lógica puedo si algo se estrelló en Roswell podía ser cualquier cosa ya menos está haciendo una nave extraterrestre. Trampas, ya está haciendo no, no, otra tú, vez, porque es está, está hablando común. de cosas que no tienen nada que ver con tú, lo que te, estamos. Tú te, hablando. te imaginas, de verdad, a ver, de verdad, suponiendo que exista vida. extraterrestre contar un caso. Que lo que han visto es que eh, no mira. me gustaría hablar de generalidades, porque estoy harto de generalidades. Me venga, gustaría contar. Te puedo contar otro caso ti. Además le toca a él que sois dos contra uno. Corvite, un pueblo de Lugo, una mujer.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 Con la chica. Nos vamos al lugar de los hechos. Claro, cuando buscas, encuentras. Empiezas a preguntarle a los vecinos, ¿han visto algo raro por aquí? Claro, han visto luces. Como en todos los no, pueblos Manuel, de España. No no bueno, yo no he encontrado no ningún hagas, pueblo de España no no donde no hayan trampa. visto. Pues, me, me está, si lo encuentras, contando. me lo dices. Encontramos un pasto justo donde apareció la luz. Encontramos una hoguera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 eran rastrojos sí, que habían quemado pero claro que veíamos dice, creo que tengo un tiempo perdido se va a hacer una... pero hombre, no te estoy diciendo es que todo... hay un, un testigo con tiempo perdido que hay dos hipnosis regresivas con un médico que hay un pastor no no es que buscado y que es una persona que va conduciendo y pero dice, sin todo lo dos o todo el mundo ha visto ovnis por todos ya, lados Manuel, han visto anda, ovnis una persona joder. que va conduciendo dice tengo un tiempo perdido lo coge un hipnólogo funcionado al terminar tema, la anécdota del caso Es que ella ella no mentía pero cuando ella describe a los tripulantes ¿Sabes quién era el tripulante que estaba en el OVNI? Richard Chamberlain.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 León. Joder, que yo he hecho patrulla en su Ay. casa por la noche, y estando yo en la casa, casos, con testigos te múltiples, contando, porque son un matrimonio, te estoy contando casos si estoy verdaderamente inter interesantes bueno, y me estás contando un truño, tío. Hombre, no me María Rosa Ventos está encuesta. yo creo que lo mejor es que los oyentes decidan qué diferencia hay Que los oyentes entiendan su opinión y que cuenten lo que dicen en esa encuesta. La Rosa de los Ventos, la encuesta está... En el perfil de La Rosa los vientos con almohadilla Rosa Vientos. Ahora está muy, muy bien empatada.